Bueno, desde un Montevideo casi veraniego, a ver cómo se portan las líneas electrónicas de internet con el contacto. ¿Qué tal, Plinio? Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Eh, Buen aquí día, por mientras te escucho muy bien. Bueno. Estoy con inestabilidad, pero a lo mejor tenemos una brecha. para conversar con calma. Exactamente, bueno, elegimos este, el contacto hoy sin vernos, como lo hacemos internamente, pero a ver si se porta bien. Y nos eh, propones comenzar, eh, Plinio, por algo que también ha sido noticia, porque ya hemos tenido muestras acá en nuestro país, de la, la llegada del humo, de los, la crisis ambiental que han generado los incendios en Brasil, ¿no? Sí, y aquí estamos hablando de, de incendios y de y, y de humo ya en, la, en nuestras conversas hace algunas semanas. ¿no? Sí. es el asunto nacional, ¿no? Yo creo que la gran hay hay un cambio en las últimas semanas en Brasil. La crisis ambiental entró en la agenda nacional. Nosotros tenemos en el momento varios. varias crisis en el país no como Brasil es un país muy grande sufre la crisis de varias maneras, ¿no? tenemos la mayor sequía de la historia de la Amazonía ¿no? mm. es una sequía que es además de, de, de ser grande viene después de varias otras, no porque el año pasado también tuvimos sequías para que tengan una idea, el río negro, hay trechos que tiene menos de un metro O sea, es una cosa muy muy fuerte Tremendo. Tenemos 60% del territorio nacional bajo humo Entonces toda la gente está con la voz mala Con problemas respiratorio Yo mismo ya tuve mucho mucha dificultad sí. Ayer yo vi una declaración de Lula en, en Brasilia Con toda Brasilia bajo humo Y él mal conseguía hablar Tenía que parar para tomar agua Es un uh -huh. problema general Y esto eh, eh, acabó colocando la crisis en, la, en, la, en, en el orden del día. ¿no? Entonces, los poderes empezaron a, a, a tomar algunas providencias. Nosotros ya hablamos aquí de del pacto de los poderes ¿no? por el medio ambiente, que fue un acuerdo entre el judiciario, legislativo, ejecutivo, para tener una... políticas favorables al medio ambiente. Lo que es una ironía, porque en realidad la, la, el principal algoz del medio ambiente en Brasil es son los poderes y principalmente la, lo, el poder legislativo. Después hubo un pacto empresarial con el medio ambiente. Claro que no le preguntaron nada al medio ambiente, pero sí. hicieron un manifiesto con varios plutócratas para decir que es necesario tener... Eh, preocupación con el medio ambiente después eh, Lula anuncia una especie de un ministerio extraordinario que se llama, no, que le puso el nombre de autoridad ambiental mm. no tiene estatuto de ministerio pero tiene la, el estatuto de autoridad para coordenar las acciones por el medio ambiente ayer reunió todo el ministerio y, y llegó a la conclusión que Brasil no tiene ningún plan de prevención a la crisis ambiental, lo que es increíble porque el problema ambiental empezó con la río en Río de Janeiro hace, en, en el 94 entonces ya deberían tener algún plan, pero se reunieron y terminaron la reunión muy contentos porque ahora dicen que tienen plan bueno y por fin el judiciario por por, por el ministro Flavio Gino hace una una un orden, ¿no? Una, un decreto sí. que dice que es posible hacer gastos por fuera del régimen de ajuste fiscal para uh, combatir los incendios o sea, es un de resumo del ópera, uh, Hernán uh -huh. es un desespero de las autoridades para responder a esta situación realmente preocupante que estamos viviendo en Brasil En paralelo, fue muy interesante que el, el, dom, el domingo un, un grupo anarquista llamó una manifestación en San Paulo contra la crisis ambiental. Con, un poco con el palabra de orden, no puedo respirar, hmm. el agrohumo tiene que acabar. Hmm. Bueno, reunieron de la nada casi 5.000 personas en San Paulo en las calles. ¿no? Y ahora ya... El movimiento. Con esto los movimientos sociales convocaron una marcha por el una marcha no por el clima para el fin del mes. Uh. O sea, este es un problema que es, yo creo que el principal problema de la sociedad brasileña en el momento. El agrohumo está es un buen término, sí. ¿no? vinculado al sí. agronegocio. Y, y la verdad es que eh, todas las soluciones que dan el gobierno, que son soluciones formales, no se hacen acuerdos, se crea una autoridad, se hace una, una legislación que permite un gasto por fuera del ajuste fiscal, o sea, la crisis ambiental se, se dice que es más importante que el ajuste fiscal. Imagínate la fuerza que tiene el ajuste fiscal. Pero en realidad la causa principal de esto todo es el agronegocio, ¿no? que es el latifundio en realidad, y, y es el tipo de inserción que tiene Brasil en la división internacional del trabajo Brasil y toda América Latina bueno, pero esto no se toca entonces es una digamos una acción muy desesperada de, de las autoridades ¿no? de los poderes porque ellos tienen que combatir una cosa que no tienen en realidad la menor condición de combatir lo ¿No? que quiere decir que O esto va para la calle y se transforma en una voluntad nacional muy fuerte que cambia el modelo económico o nosotros nos vamos a, a ahogar en el humo. Sí. Bueno, hay un tema también que tenemos que poner contigo acá sobre la mesa. Vos introducías hace un tiempo, no mucho, hace poco, eh, este personaje que había surgido allí en San Pablo rumbo a las elecciones municipales brasileñas. Eh, este señor Marzal, ¿no? este influencer, oh, este, sí. un hombre que viene... Le dicen, en Argentina le dicen el Milei brasileño, eh, un hombre de 37 años y que fue noticia en estas últimas horas por el sillazo que le dio eh, su contrincante en un debate, que le partió una silla en la espalda, que recién estaba mirando las fotos de él internado en un hospital... acostado en una cama hablándole de hospital hablándole a la cámara ¿no? sí, con un cañito de esos que te ponen cuando estás internado y, y la ropa típica del internado una cosa que seguramente le va a sacar mucho jugo no pero qué, qué momento no si, sí, en Brasil esta semana discutimos básicamente tres cosas que <risas> son los que vamos a discutir aquí la crisis sí. ambiental la crisis política que que se manifiesta en la degradación total de los debates y el la intención del Banco Central de aumentar la tasa de interés, que hablaremos en un ratito. Esos ¿no? fueron los tres temas. Esto, son lo, esto es lo que se discutió en Brasil. no Y en el caso de, del debate electoral, yo ya había anunciado aquí no que este señor es un candidato a mi ley ¿no? uh -huh. y que entró con, con una digamos disposición... de confrontar el sistema de manera fascista y muy fuerte bueno esto terminó en el último debate con un con un candidato que es un radialista que se llama Datena sí. que se irritó con este señor sí. y le dio un sillazo no sé si esto pasó en Uruguay sillazo no sí, Pero... sonó, me acuerdo se han pegado sí, sí. Con cosas, o se han tirado. Pegarse. Sí, se han tirado. Pero no, no, sillazo no me acuerdo. Capaz que algún oyente claro. se acuerda y nos dice. Le tiró un, un sillazo. Eh, Pablo Marsal hizo un teatro enorme. Salió incluso con máscaras de oxígeno. Wow. Pero, ah, qué no, pero en realidad el sillazo no no de, de daño físico no le hizo nada. Claro. ¿no? Pero eh, muestra la total degradación del debate. Y lo más triste en esto es que no solo eh, la ultraderecha no se comporta en los debates, pero la izquierda del orden, en el caso de, de San paulo Bolos, mm. también entra en, en el juego, porque al, al, al en vez de, de discutir el sistema, los intereses de clases, no cómo funciona la ciudad y lo que hay que cambiar. Como esto no se puede discutir porque nadie quiere cambiar nada, tiene que hacer la diferencia por lo personal. Entonces el debate es una secuencia de acusaciones de uno contra el otro. Que uno es ladrón, que, que el otro golpea a la mujer, que la sí. mujer de, de, de Bolo sacó plata para comprar casa de manera ilegal. Y ahí empieza. ¿no? Claro. Y, y el debate ideológico va a cero. Y claro que todo esto conviene solamente a quien eh, apuesta en, en, digamos, en aguas turbas, ¿no? Sí, quien sí. quiere en realidad destruir toda posibilidad de diálogo eh, en la sociedad. Y esto es lo que ya se está viendo. O sea, la elección en Brasil se transformó en un ritual meramente formal, porque no hay la menor posibilidad de discutir programas, ideas, ¿no? sistemas, cambios. que es una victoria total de la ultraderecha que logró colocar el nivel de la política eh, donde ellos quieren, sí. que es el nivel, digamos, donde no se discute las la clases, los intereses, las, la, los problemas reales de la población. Y lo logran, ¿no? Y con eso eh, es uno de los daños más profundos. Para poder salir de este pozo, ese es uno de, las, de los contrapesos mayores. Sin duda alguna, ¿no? ¿no? Lo que estamos asistiendo es los estertores de la democracia en Brasil, porque aunque no, no vino el golpe, la realidad es que las premisas mínimas para que el, el, el, el rito democrático funcione no están presentes. En esto hay culpa de todos, ¿no? De la, de la derecha, claro, que es la causa principal, pero de la izquierda que es cúmplice y que juega el mismo juego, pero de manera un poco menos uh, agresiva, de los medios de comunicación. Porque la verdad es que cuando hacen un circo, esto provoca mucha curiosidad en toda la gente. Entonces los, las grandes teles, los grandes radios, fomentan la entrada de este señor y permiten que él no obedezca a ninguna regla de civilidad mínima. Y entonces el debate se transforma literalmente en un gran circo. Sí, sí, tal cual. Bueno, y hay un tercer tema que vos nos adelantabas, eh, que decías ahora, es uno de los tres temas de los que se discutió en Brasil esta última semana, que tiene que ver con el Banco Central. Eso siempre eh, nos pone serios, ¿no? Sí, bueno, aquí eh, eh, los, los miércoles de tiempos en tiempos En los miércoles el Banco Central se reúne para decidir el futuro, no, la nueva tasa de interés de la economía brasileña. Y hoy día también se reúne el Banco Central americano. Y el Banco Central americano decidió, a lo que parece, falta venir la decisión, pero parece que va a bajar la tasa de interés. Lo que para nosotros, que somos de la periferia del sistema, es un alivio. Porque no soluciona nada, pero disminuye el aprieto en el cuello de los de las economías eh, periféricas. Bueno, pero resulta que en Brasil, aunque la economía esté caminando razonablemente bien y que la inflación esté bajísima, la expectativa es que el el Banco Central empiece a aumentar la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés está bajando desde el 2022, pero todavía sigue una de las más elevadas en, en términos reales del mundo, pero resulta que por presión del mercado decidieron que van a aumentar la tasa de interés. La expectativa es que se aumente 25 puntos percentuales este miércoles y que en las próximas tres reuniones tam, aumente también 0,25%. ¿no? Llevando la tasa de interés brasileña, que está en 10,5, a 11,25% en un rato, no en algunos meses. ¿Qué es lo que alegan? ¿Y qué es lo que es importante para nosotros y para para los uruguayos? Lo que alegan es que la economía está muy muy... digamos, calentada, muy caliente uh -huh. muy muy con un nivel de actividad fuerte y que es necesario frenar un poco la economía lo que eh, es increíble porque la economía este año va a crecer más o menos 2,5 a 3% o sea, no está muy a, aquecida decimos en portugués ¿no? muy en, en, un, en un nivel elevado de, de actividad uh -huh. pero eh, el temor es que este mejor, mejor funcionamiento acabe generando un mercado de trabajo más fav favorable a los trabajadores y para evitar aumentos de, de salarios ya empiezan a frenar el nivel de actividad lo que esto demuestra en realidad es que este modelo neoliberal es un modelo falido es un modelo que no, no tiene capacidad de dinamizar la economía De generar empleos de manera sistemática De permitir elevaciones De salario real Porque es un modelo que Donde los que ganan Ganan con, con, ganan plata Con crecimiento bajo ¿Quiénes son los que ganan? El agrohumo el, agro, no, el latifundio El extractivismo mineral Los banqueros, los rentistas Los plutocratas Entonces todo el sistema funciona Para que estos ganen Y para que estos ganen, no es necesario que la economía crezca, que genere empleo, que genere buenos empleos. Es solamente necesario mantener ¿no? el funcionamiento del neoliberalismo. Y es esto lo que queda clarísimo en esta iniciativa del Banco Central, que no tiene ningún fundamento real para ocurrir. Plinio, para al final me quedaba una duda. De esta convocatoria, de esta movilización que dijiste, esta protesta en San Pablo, si no me equivoco, por, por los incendios, eh, ¿participaron solo de ese grupo anarquista que convocó o hubo otras organizaciones, no sé, sociales, políticas, que apoyaron, que, que respondieron a la convocatoria? Esta primera convocatoria fue una convocatoria que fue hecha... por una lideranza de aplicativos de San Pablo que se llama Galo, que es un que tiene es un lobo solitario de izquierda combativo que él dijo bueno yo voy a hacer aquí un, un, una protesta y él tuvo esa idea puso varios carteles en la ciudad sobre agro agrohumo me estoy ahogando claro. eh, eh, reforma agraria para salvar Brasil No, lo, lo que es muy interesante Y él convocó por la internet Bueno, uh -huh. algunos partidos sí comparecieron no. Yo, Mi hija fue Y me dijo no que. Pero fueron de manera formal claro. Entonces varios partidos de izquierda Fueron, pero como dijo mi hija Fueron dos o tres nada más Para levantar la bandera uh -huh. Pero sí hay una otra Manifestación, esta sí más Articulada, que se llama Marcha por el clima Puedo hablar de ella la semana que viene, pero yo si no estoy engañado, será el día 27 uh -huh. donde muchas organizaciones de movimientos sociales, partidos se están unificando para ver si se logra hacer una marcha. Sería bueno porque se colocaría eh, el problema ambiental en las calles y con la gente que tiene capacidad de crear fuerza claro. política y voluntad política para de hecho ir a las causas del problema que son el modelo, lo que queda claro en la tasa de interés, lo que queda claro en el problema ambiental es que el problema es el modelo, no es cambiar quién uh -huh. hace la administración del modelo, es cambiar el modelo. Y ese es el debate que no está presente en las elecciones y es exactamente por eso que eh, las elecciones están totalmente deslegitimadas y degradadas. Uh -huh. Bien, eh, dentro de una semana cuando estemos en contacto de nuevo estará reunida Naciones Unidas con la presencia de muchos presidentes y entre ellos va a estar Lula, ¿no? Veremos de acá a ese día y ese día en particular cuál es el Lula que se presenta, ¿no? Porque se dice que, que quiere poner a Brasil como el cuarto mayor productor de petróleo en el mundo pero a la vez habla de la defensa de la Amazonia y, y el medio ambiente y... Todo el, el tema sí. climático y demás. Sin duda alguna, ¿no? Ahora el, el gobierno brasileño tiene un programa de crédito para los productores rurales. Bueno, entonces Lula dio el, la mayor cantidad de plata posible, ¿no? De la historia brasileña, para los agricultores que son exactamente los que meten eh, humo. ...en el país... no mm. ...los que queman las cosas... Yeah. ...el agro... ...que ellos llaman de agronegocio... ...y que en realidad es un latifundio... ...son los latifundistas... Claro. ...entonces es un gobierno... ...totalmente contradictorio... ...porque el problema... ...en fin Ángeles... ...no es Lula... no sí. ...el problema es el sistema... ...el modelo... ¿eh? ...entonces puede poner cualquier uno ahí... ...si no cambia el sistema... ...el sistema va... A degredar, ...degradar el, el medio ambiente... no eh, crear desempleo degradar las, las condiciones de vida de los trabajadores claro. es esto lo que nosotros tenemos que entender que que la gente tiene que entender no que hay que tiene que cambiar muy bien bueno vamos dejando por acá y además se portó bien se internet, reportó, Plinio, internet eh. ¿Sin, ima reportó. sin imagen para nosotros en lo interno pero bien es una es la ley de Murphy ¿no? <risa> <risa> pero Al revés. La, la internet no funcionó toda la semana. Yo tuve varias conversas que, que tuve que interrumpir, pero ahora nos dio un regalo y por bien lo veramos hablar bien. Exactamente. Bueno, si alguna vez no tenía que tocar a favor. Te mandamos claro. un abrazo grande, Plinio. Abrazo. Fuerte abrazo, Ángeles, Hernán y, y todos los oyentes de Radio Centenario. Chao.